Desde el manifiesto por Bardenas, desde las organizaciones y organismos que se han sumado a esta convocatoria, queremos dejar claro que el objetivo que nos une es muy claro y muy concreto, y es que este año sea el año del desmantelamiento del polígono de tiro de Bardenas. Hacemos un llamamiento al conjunto Sociedad Navarra, a sus ciudadanos y ciudadanas, a todos los hombres y mujeres del país a salir a defender nuestra tierra el próximo día 19, a salir a defender Nazarroa para que esta tierra no sea utilizada para entrenamientos de aviones de combate de la OTAN. Hacemos un llamamiento explícito a los partidos políticos para que no se escondan el próximo sábado 19. Les a que salgan a la calle a defender Navarra, a que digan claramente que ...que quieren el desmantelamiento... ...del polígono de tiro de Bardenas... ...les decimos... ...a los partidos políticos que sean coherentes... ...con lo que dicen y con lo que ponen... ...en sus programas electorales... ...que salgan a la calle... ...para exigir que las Bardenas... ...dejen de ser parte... ...de los intereses... ...de la defensa militar de España... ...y les decimos también... ...a los militantes y a las militantes... ...de los partidos políticos, a sus afiliados... ...a los simpatizantes a que salgan a la calle el próximo sábado para que las Bardenas sean en su totalidad un parque natural, una reserva de la biosfera, para que sea incompatible permitir entrenamientos de aviones de combate con parques de ocio como Senda Viva a escasos 800 metros donde están cayendo las bombas. Para que sea también incompatible tener aviones de combate haciendo vuelos rasantes por encima de núcleos urbanos, rompiendo en muchas ocasiones la barrera del sonido, en un polígono de tiro de 2.297 hectáreas que no reúne las normativas convencionales e internacionales sobre polígonos de tiro de aviones de combate, que se sitúan en un mínimo de 16.000 hectáreas, y esto es hablar de 18 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía navarra para que se sumen a esta convocatoria, a que no den la espalda a la movilización y a la lucha en algo tan sentido por la mayoría social de Navarros y de Navarras, que no basta única y exclusivamente denunciar la existencia del polígono en las instituciones, en las diferentes instituciones, sino que hay que salir también a la calle, a pelear para que se acabe la pesadilla del polígono de tiro de Bardenas. Y hay que pelear para desmantelar este polígono porque el gobierno de Zapatero ...quiere seguir utilizándolo... ...hay que salir a la calle el próximo día 19... ...porque el Ministerio de Defensa de España... ...quiere seguir bombardeando en las Bardenas... ...hay que estar defendiendo a Nafarroa el próximo día 19... ...porque los ejércitos de la OTAN... ...quieren seguir utilizando las Bardenas... ...nuestro espacio aéreo navarro... ...para entrenarse, para matar niños y niñas en kosovo ...pueblos enteros en Afganistán... ...hombres y mujeres en Libia... ...jóvenes en Palestina... Pueblos y familias en Irat El día 19 hay que estar en la calle Defendiendo a Nafarroa, defendiendo a Bardenas Porque no queremos ser cómplices Ni de los genocidios, ni de los asesinatos De miles y miles de personas En los conflictos que generan Los grandes truces internacionales Los grandes intereses de las petrolíferas Y sus gobiernos títeres No queremos ser cómplices ni de esos genocidios Ni de esos asesinatos Queremos que los dineros públicos Nuestros dineros públicos ...se utilicen para la educación, para la salud y para la ayuda a los más desfavorecidos, no para la guerra. Y no queremos que nuestros ayuntamientos reciban ni un solo euro por participar y ser cómplices... ...de los ensayos de aviones de combate con armamento nuclear, con uranio empobrecido... ...que luego son utilizados contra población civil, dejando secuelas en muchas generaciones... ...con tumores, cánceres de todo tipo, cefalias, malformaciones en nacimientos... No queremos que ni un solo euro vaya para dar cobertura a más muertes y a más destrucción en el conjunto del planeta. Y hacemos un llamamiento muy concreto a la Junta de Bardenas para que se sume a esta movilización. Hacemos un llamamiento a la Junta de Bardenas para que se niegue a negociar uno de contrato de arrendamiento con el Ministerio de Defensa. Le pedimos a la Junta de Bardenas que se sume al carro de la insumisión... ...a la insumisión del ejército español y a la insumisión a la OTAN. Que se vayan de Bardenas, Bardetatik ospa, ese va a ser nuestro lema el próximo sábado. Que se vayan de Bardenas, Bardetatik ospa, eso es lo que queremos desde hace muchos años... ...la mayoría de vecinos y vecinas de pueblos congozantes, usufructuarios y afectados de Bardenas. Que se vayan de Bardenas, esa es la voluntad popular de los navarros y navarras expresada... En numerosas, en numerosas ocasiones, en los por los ayuntamientos navarros, por el Parlamento de Navarra. Y queremos, para acabar, que se respete de una vez y para siempre la voluntad de los navarros y navarras en estas y en otras cuestiones.